El esférico para Hígalo. viene a recuperar. Generelo, balón dividido. Esa pelota que quiere recuperar Cristóbal. Ahí se quiere marchar de Dani Benítez. Cristóbal que puede buscar portería. Busca Ángel. Ángel. Ángel puede marcar. Gol. Gol del a corta distancia. Ángel, y es que está claro quién es delantero y quién está con la chispa. Marcó Ángel, minuto 16 de la segunda parte, bueno marcado en el 15, minuto 15 de la segunda parte a corta distancia. El conjunto ilicitano, Granada 2, el C1. Ahí sale el Elche. Que a la contra ahora intenta sorprender ya. O tiempo que el gran se mete. Balón para David Sánchez. David Sánchez por la derecha, balón para Carpio. Carpio no, para David Sánchez con David Sánchez derecha el ahí. Tiene talento. Tiene pausa, la mete para. Ojo Ángel dentro del área. Ángel, qué control maravilloso. Dispara Cristóbal. ¡Oh, no, no, no, no, no! el partido el equipo más competitivo de la categoría empató cristóbal después de una genialidad de ángel la asistencia hacia atrás primero la visa se la mete para ángel ángel que la pincha a los hidán que espera la llegada de cristóbal. y su pase atrás de la muerte lo empalma Cristóbal Soberbio el gol por la jugada en sí 23 de la segunda parte en Los Cármenes de manera impresionante empata el Elche el partido Granada 2, C 2 Juanjo Generelo meta adelantado en el minuto 92 de partido David Generelo ha silenciado Granada el portero que despeja Generelo que la tapa y desde el centro del campo ha marcado un golazo, el gol de la jornada para poner el empate a tres, este Elche compite, este Elche se las pone a todos de corbata ¡Granada 3, Elche Club de Fútbol 3!